Tengo alto miedo Hola gente, soy FGP y bienvenidos a una nueva crítica en mi canal Sí dos cosas quiero aclarar antes de arrancar esta crítica Una vez es que ya se volvió como una cábala Esto de decir que tengo miedo al arrancar un video de estos Porque, a ver, yo sé que va a venir gente a comentar este video Es algo que, bueno, que acepto De realidad, a ver, no lo acepto Sé qué va a pasar Pero bueno, no importa, cuestión Se volvió una tradición, así que nada, ahora lo hago Por una cuestión de tradición, ¿no? Por una cuestión de que... Y el asunto que quiero aclarar es que esto va a ser una crítica, crítica, crítica, crítica, crítica. No va a ser una reacción, no voy a estar yo con el cuadrito acá. Bueno, no se sé si ustedes lo van a ver acá. No, eso no va a estar, va a ser directamente un video yo comentando. Vamos por una partecita del video, algunas partecitas, y yo voy a comentar qué está pasando ahí. Voy a hablar tanto de los errores de este videoclip como de los aciertos. Digamos, voy a remarcar las cosas malas, pero también voy a remarcar las cosas buenas, porque no significa que este es un videoclip malo. Y al final del video, como conclusión, voy a dar mi puntuación. Digamos, desde uno a 5 bofecitos, yo voy a decir cuántos bofecitos, eh, bueno, tiene este video. ¿no? Antes de arrancar este video, quería mandarles un shout out a la Gente de Jam, el programa de radio de Vortex, Que me invitaron el otro día, eh, bueno, a su programa Y la verdad que la pasé muy bien, fueron muy piolas Tanto conmigo como bueno, como ellos en sí Fue una entrevista muy piola, muy copada, abarcaron muchos temas Y nada, bueno, la pueden escuchar en su canal Se la voy a estar dejando también en la descripción, eh Así que nada, ahora sí, gente, con este micrófono que tambaleé ahí Me voy a poner mis auriculares inalámbricos, Corsair, vayan a seguirlos Y ahora sí, vamos a esta crítica En el teléfono seguro que no quiero hablar como Perra, perra Y de todo las la En tu vida no vas a conocer Ninguna pibita como yo Es un negocio, ya no me interesa. Si hasta hace poco, picha Tengo la pa' que si me de la mesa y mientras contaba. Bueno, arrancando el videoclip, tenemos esta presentación. En realidad no me debería poner los auriculares, porque yo me pongo los auriculares para verlo y digamos y hablar de lo que acabo de ver. Pero en sí, ustedes casi que no me van a ver con los auriculares. Así que debería ser un poquito más profesional y sacármelos, ¿no? Antes de, tipo, cuando hablo, me lo saco. En principio el video nos presenta, digamos, esta historia. Nos presenta a Kazu después de un choque. Hubo uh, como una especie de choque. Ahora, yo este videoclip ya lo vi. O sea, sé cómo es. Todo esto que vimos, digamos, de ella chocando, ella bajándose de un auto que está chocado. Es Un flash forward O sea, es algo que pasó Al final de este video Que lo van a ver después, ¿no? Todo lo que viene ahora A partir de este lugar Este tipo de Lugar de hackers Es algo del pasado O sea, algo que pasó Antes de este choque Me gusta que el logo De Anestesia Audiovisual Que es la productora De Facu Valve, Sea distinto Es como que él adapta Sus logos dependiendo Del videoclip Lo cual está bueno Me acuerdo que el de Nave De Kazu Era distinto Era como un cohetito Y este es como una especie De, ¿cómo se dice esto? De lo que de, te parece Que los latido el corazón y nada, está bueno Quiero marcar eso Pero no tarada Debería ser abogada No se me escapa ninguna jugada. 980K, solo en enero. Pa. Algo que yo siempre aclaro que yo, digamos, sobre la letra o la canción en sí, no hablo, digamos, puedo dar mi opinión si me gustó o no, pero eso es una cuestión personal. Yo hablo más que nada de lo audiovisual, ¿no? Va, audiovisual no, en este caso, solo de lo visual, del videoclip. Lo que puedo ver acá es que hay una parte que ella canta y creo que no está sincronizada la boca con lo que se escucha, ¿no? Me parece, vamos a verlo. No, bueno, ahí me fijé y no, ella digamos, está hablando otra cosa y lo pusieron en esta parte de la canción. Uno pensaría que por ahí va a sincronizar con lo que dice la letra, pero no. Estaba charlando algo así, o sea, como, como haciendo el personaje y enganchado. con esta parte de la canción 980k solo en enero pa en el año son 100 más quiero money quiero más quiero quiero más Ellos quisieron mostrar como, bueno, esta habitación de hacker. Y es como una especie de, bueno, esta película NERV No sé si era una película NERV Pero bueno, había como un grupo de personas que tenían todas como computadoras Y trabajaban como ahí, pa, pa, pa, pa, pa Hackeando el universo Por ejemplo, acá nos fijamos Esto creo que es una Mac o una Only One No estoy seguro Este casco que, bueno, no tiene nada que ver con nada Acá hay un montón de cables Cables de neón dando vueltas Sin sentido porque no sé qué son esos Son solamente luces, digamos No es que aportan algo al personaje, ¿no? A ellos en sí Acá tenemos, por ejemplo, esto es una tablet De las que se hacen computadora, Creo Acá tenemos una Macbook Acá tenemos una Notebook común Y acá tenemos un monitor normal Como que tienen dos cosas distintas A ver Por un lado puede quedar como Raro en el argumento Pero por otro lado Tranquilamente se puede aceptar Diciendo que no Las chicas se lo fueron armando Despacito Digamos como que Compraron un monitor Después subaron otro Les llegó uno Bueno y lo fueron sumando Yo por ejemplo Acá en mi computadora Tengo dos monitores iguales El mismo modelo Porque quería que quedara todo juntito ¿no? Nada es un detalle por ahí Para remarcar No es nada ni negativo Ni positivo Es para remarcar nomás. Quiero, me, quiero, me, quiero Para que. Ya no, ya. Otro detalle que está bueno Es que, digamos, los periféricos que utilizan No es de ninguna marca en particular Entonces no es que pegaron canje con alguno Y pum, metieron todos mouse y teclado de la misma marca No, hay unos de una marca, un teclado de otra marca Está bueno eso, like, eso es un punto positivo Hola, hola mi contacto ¿tú? ¿Tú? Si no te tiene el teléfono seguro Que no quiero hablar como Perra, Y de todas las mejores En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Hola, hola Si no te tiene el teléfono, seguro que no quiero hablar como Perra, perra. Y de toda la misión, en tu vida no vas a conocer ninguna p. Esta escena tiene cosas positivas, cosas negativas. Arranca con, digamos, un plano que lleva desde una computadora, digamos, hasta la escena esta, lo cual está bien, está correcto, está bastante interesante. Pero son un montón de hombres tirados, como como una fiesta Hubo una party. Estuvieron tomando ahí cervecita, que también hay cerveza de distintas marcas, si no me equivoco. Por ejemplo, ahí justo vemos una botella que no es Schneider y una lata que sí es Schneider, ¿no? Estuvieron comiendo pizza, hay pizzas por muchos lugares. Pero el detalle de esta escena que está muy bueno, que la verdad que me gusta bastante, digamos, es aparte de que, bueno, la fotografía y todo está muy cuidado, me gusta mucho. Es este detallito del chicle de caso. cuando explota mírenlo ojo ¿eh? qué pasó ahí con el plop? Ese me encantó la verdad que me encantó y otro detalle que también está bueno es que cuando ella está jugando la Switch Está jugando con el control digamos el control este que es eh... yo lo tengo acá me es este de acá que digamos Vuelve a poner los otros dos controles y puede jugar de esta forma con el televisor hay un detalle que está muy bueno que es que lo tiene prendido y se ve la luz prendida eso es algo que si no es una Play 4 que tiene la luz adelante que es muy icónica no lo hacen generalmente juegan con la consola apagada y dicen no, total te no, no no acá lo hicieron lo cumplieron lo cual está muy bien punto a favor para eso La bueno, última cosa también que está viola de esta escena es que juega mucho con el ritmo, por ejemplo, con la mosca que le cae a analizar al chico. Muy bueno, la verdad, que también, punto a favor. Hasta ahora todo bastante bien, eh. En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Que lo haga como yo. Que tenga lo que yo. Me vive tirando pereta intentando hacerlo como yo. Eh, Largué tanta tata que toda tu gata me odiaba y no me rinden culto. Ella se pone satas y le hablo de plata y convierte en al agua el insulto. Me mira como si estuviera loca y qué. Bueno, acá tenemos una de las primeras cosas, digamos, de postproducción que está medio chumarda. El plano del televisor acercándose y que, digamos, se mete en el personaje de ella, que ella parece como una especie de personaje de Fortnite. Ese plano, digamos, que entra al televisor. Mmm, está como feito. Está como raro. ¿no? Esos puntitos que le pusieron ahí, como que podría haber estado mucho mejor. Una lástima porque venía bastante bien. Venía a 10 de 10. Ahora bajó un poquitito. Pero está bueno que ella, por ejemplo, esté esperando, digamos, y no cante. Hasta que pum la cámara la enfoca y ahí sí, este es mi momento de cantar. Y canta, ¿no? Otra cosa, no entiendo por qué la chica iba a estar jugando a la Switch. O sea, todo bien que bueno, yo también, si tengo una Switch, pues, yo la tengo a la Switch, ¿no? Pero si tuviera encima, sí, pues, estaría jugando todo el día. Pero da para ponerse a jugar acá justo antes del atraco, antes de este, de este hecho delictivo que iban a hacer. Me parece que no. Pero bueno, cosas que pasan. Cállale la boca, ya me acostumbré. Actuando como si supiera menos lo que sé. Yo no peleé. Por cuero, mami, quédate con <risa> no sé si ven ahí ese detalle Ese detalle de caso por entrada al auto Y no sé por qué una persona cuando tiene un auto Con una puerta abierta, no la cierra La persona entra y cierra la puerta Bueno, no, caso eligió cerrar la puerta primero Y después decir, uy, no, pará, tenías que abrirla porque tengo que entrar al auto no por cuero. Bueno, cosas que pasan, no sé No sé por qué habrá pasado eso, pero bueno Detalle, no, detalle, dato curioso, un dato curioso, gente No sé quién Me quiero olvidar, pero ahora <risa> me pegué Y ahora su me llaman del barrio La jefa la que está sonando Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como Y de todo lo mejor Tu vida, no vas a conocer ninguna pibita como una. Bueno, por ahí sí, los efectos especiales que eh, han bajado bastante de nivel. Venía muy bien el videoclip, venía, costa venía bastante bien. Pero el efecto tanto de la rueda explotando como de la bala eh, fueron bastante malos. Creo que eso es lo peor del bioclip Digamos, El bioclip viene muy bien, está muy bueno en general. Como que vean lo que es fotografía y bastante arte. Pero esa parte, como que. Fíjese cómo se ve la rueda frame por frame. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. La rueda está sana y salvo ahí. Es como que. Se rompió de una. Y la bala no sé, es como se ve medio raro, ¿no? Ahí, ahí es como que la bala desaparece ahí. Desapareció. Y bueno, lo que sucede después. Y todo este plano, que digamos, no está bueno. No, no sé cómo se ve raro. Pero bueno, cosa que pasa. Para decir, no sé si caso estaba tipo en esta calle que están andando. No sé si coincide con la calle donde cayó. Además, supuestamente, si a vos te disparan, vamos a ver cómo hace el auto. O sea, estoy pensando Si ella le dispararon Y el auto chocó No se debería haber Un poquito más destruido Porque se supone que Ella chocó Y como que volcó A otro lado A otra calle No es que Pum, frenó ahí Si vemos el auto Como está al principio El videoclip No está chocado Como si hubiera Estallado hacia el piso ¿no? Porque fíjense Que si avanzamos Un toquecito Ve que está Del otro lado de la calle O sea, ella venía Por acá arriba Y cayó hasta acá No se hubiera hecho Mucho más moco ese auto Y ella estar Mucho más destruida mm. Acá tenemos el final de esta historia, ¿no? Kazu vuelve, digamos, llega abatida a este lugar, pero llega con el pendrive que era necesario para, no sé, inyectar cierto virus en algún lado. No entiendo por qué a ellas le gusta inyectar un virus, digamos, lo enchufó en su propia compu y le inyectó un virus, no lo entiendo. No entiendo por qué el pendrive tiene que tener luces como diciendo gente, todo esto tiene que tener luces, todo tiene que estar iluminado, todo tiene que ser lo más llamativo posible. O no sea, sé, me parece que es como demasiado, pero bueno, vaya y pase, ¿no? No pasa nada. No entiendo si ella, digamos, venía, digamos, en el auto que las chicas la, la, la acompañaron, ¿no? Ella se fue sola, chocó y volvió. Tipo, no sé qué pasó en el interín. Que el pendrive, no sé si es algo o que se me ha pasado a mí o que pasará en otro videoclip, porque digamos, esto es un final abierto que seguramente lo van a continuar en algún otro videoclip, o digamos, va a ser simplemente gente, no puede ser un final abierto, no pasa nada, no lo sé, no lo sé, lo veremos pronto, si Casu llega a sacar otro videoclip por ejemplo, de este CD que ha sacado ella, ¿no? pero está bueno, por ejemplo, que ella inyecta el pendrive y salta inyectado, pero antes cuando ella probaba un celular, si no me equivoco era esta parte, acá ven, ella enchufa un celular prueba y dice error 93 que es el nombre del disco de ella, ¿no? bastante, bastante interesante, eso. ahora hay un grandísimo error, no solo en este plano acá que se ve como Qué le pasó al celular se volvió como más finito no esto qué pasa estos monitores generalmente los tienen apagados o los tienen prendidos con una pantalla verde reproduciéndose lo más probable es que hayan puesto una cartulina verde no leo como algo chato sino como que no le ponen una cartulina verde normalmente como para Mira, ahí estoy viendo que tiene más estos cables que se iluminan esto es un cable normal de usb no sé pero ahora me dieron ganas de tener todos estos cablecitos así con. Color... Eh, le decía que normalmente se ponen los rodajes como una pantalla verde en los monitores como para que después vos le puedas poner la imagen que quieras le ponen un par de puntos de traqueo y después le pone la imagen que quiera al final del videoclip fíjense que cuando ella enchufa el pendrive y muestra lo que hay acá fíjense que la Imagen como que ve como que va rebotando un toquecito. Ahí, ahí por ahí no tanto. Ven acá. Ahora, ahí. Como que ahí rebota un toquecito en la imagen, ¿no? Como que ve ¿sí? que lo traquearon. Digamos, estaba el monitor acá y lo fueron traqueando así. Entonces, si en alguna cosita se ve como, como que rebota, como que salta algunas veces. Detalle menor, pero que, digamos, está bueno aclarar. No, no voy a decir nada, no, este videoclip no tiene ningún error. Cuando le realidad unos que otros los tienen. Pero bueno, ahí termina el videoclip. Ahí está la finalización de esta historia, de este videoclip jugado que se ha hecho Facu Valve con su productora Anestesia Visual para acá Bueno, decía todo, lo de todo Mi opinión es que está muy bueno. Me gusta mucho la idea de Anestesia Visual de, bueno, de, de Valve, de Facu Valde, hacerle acá. Todos estos videoclips muy jugados con historias como muy locas y con ambientes muy distintos. Por ejemplo, nave, brujería y ahora mucha data son videoclips muy distintos uno con el otro. Y la verdad que está bueno. Tienen gamas de colores totalmente distintas. Tienen escenografías totalmente distintas, e historias totalmente distintas. Entonces, la verdad que me gusta mucho que en Argentina se empiecen a hacer estas cosas. Estos trabajos, así como mucho más jugados, más elaborados. Yo como dije en la crítica de goteo ese videoclip está hecho en un recital y está bueno. Está muy cuidado. Pero este, por otro lado, también está bueno. Digamos, no es que voy a decir que este videoclip es mejor que el otro, porque este está muy jugado y el otro no. No, al contrario, son dos videoclips muy buenos. Pero está bueno. Que haya este estilo, porque esto es en Argentina, no había. Así que nada, mi puntuación final para mucha data como videoclip, no como tema, Es un 4 bofecitos y medio. Sí, como les dije, tiene un par de errores que por ahí hubiera estado bueno que no los tenga, obviamente. Pero bueno, es un videoclip bastante bueno, y la verdad que eh, apoyo esta idea de seguir haciendo este estilo. ¿no? Ahora sí, gente, como siempre, voy a finalizar este video diciendo lo que siempre dice mi querido Abron, que es eh, espero que este video les haya hecho reír. Que lo más importante es eh, que si sí, ustedes dirán, no, para cómo reírse. Sí, sí, todas estas críticas para entretener, ¿no? Para que ustedes también la pasen bien y tiran alguna carcajadita ahí de vez en cuando. Bueno, no importa. Ahora sí, gente, como. siempre les digo yo, espero que este video les haya gustado y si es así no se olviden dejar su hermoso like, suscribirse si no están suscritos activar la campanita y presionar la notificación que si bien está. seguime en las redes sociales que se lo voy a estar dejando acá abajo Usar el código FGP en la tienda del Forna y ahora sí, gente como siempre les digo, muchísimas gracias por mirar que tengamos buenas tardes, días y noches Crítica, crítica, crítica, crítica.